El Instituto de Negocios Samway presenta al siguiente orador, quien compartirá contigo su experiencia personal. Esperamos que te resulte útil en el desarrollo de tu negocio. En este momento tenemos el agrado y el placer de llamar a Tarima, a una excelente persona que hoy eh, tiene para nosotros el gran compromiso De dejarnos acá en este salón Todos esos conocimientos Todas esas enseñanzas que él Ha podido cosechar a lo largo De su historia como empresario Y de su vida Es el empresario independiente Esmeralda Álvaro Castellano, Castellano. Con un fuerte aplauso por favor Que se sienta en Bogotá Bienvenido Álvaro Bueno De verdad que qué rico estar acá, un placer, un compromiso, una responsabilidad, como está diciendo allí, que Dios nos guíe para, o me guíe, y nos guíe a todos para tomar la información, aprovecharla y para poderla digerir, ¿de acuerdo? Nosotros llevamos con mi esposa, mi esposa se llama Janet, lleve 13 años en este negocio, eh, como es un negocio que no está obligado uno a hacerlo, entonces eh, andamos, entramos, duramos un añito haciendo algo y nos salimos del negocio. ...y lo retomamos hace cinco años y hace un año y medio exactamente tomamos la decisión en serio de hacer esto. Entonces lo que queremos compartir es un poquito la información de lo que hemos hecho y lo que hemos visto que funciona. Eh, nosotros como tenemos una empresa confección cuando vimos esto y yo estudié diseño industrial en la Universidad Nacional... Entonces tengo una formación como de, de, de, de empresarial por un lado Y como bastante rígida En que si no tengo una presentación como que no me siento bien Entonces hemos organizado aquí una presentación para ello Y algo que cuando cuando eh, quisimos hacer este seminario Quisimos transmitir lo que hacen las empresas Que funciona y ver cómo se relaciona con nuestro negocio Y esa información eh, es la que de verdad queremos compartir con el corazón más que con, con la mente, para que puedan estar ustedes un poquitico, eh, así como lo hicieron con nosotros cuando estábamos creciendo, personas que iban y nos motivaban un poco y nos daban información y algunos tipsitos que si uno pone en práctica alguno, así sea uno solo de los que oye, eh, pues puede hacer crecer su negocio y su, su vida personal. Así que vamos a comenzar esta primera parte. Maicao, bienvenidos a su seminario. Yo he estaba, yo estado en Maicao hace como 10 años, ¿sí?, Eh, pero vinimos de paseo El Cerrejón El Cabo de la Vela, espectacular De verdad que los felicitamos Por, por tener ese esa, eh, pa, Estar en esa partecita del país tan especial eh, Y de verdad que ese calor humano Y ese calor de la tierra De verdad que lo siento hoy acá Y, y se, los, se los agradecemos con mi esposa de todo corazón eh, ¿Quién está aquí nuevecito? Bueno, bien, bien, bien ¿Quién lleva menos de seis meses? ¿Quién? Uy, qué bueno, bueno, entonces listo La idea de este seminario es que ¿Por qué lo digo en seis meses? Porque tú realmente en este negocio Uno puede cambiar su vida en seis meses Uno puede en seis meses montar una estructura Para llegar a los niveles de diamante y esmeralda Que son dos niveles Que a los que nos deberíamos enfocar Inicialmente al nivel de esmeralda Porque es un nivel que permite flexibilidad financiera ¿Sí? Y permite vivir bien Yo digo que, mira los La sensación de libertad Que hoy sentimos con mi esposa en este negocio nunca la habíamos sentido antes nosotros llegamos al nivel de Esmeralda en el mes de agosto y, y, y, y yo me acuerdo que cuando vi este negocio eh, nosotros viajamos a una convención en Costa Rica inicialmente y yo me encontré con una persona que ya era Esmeralda en ese momento en el avión, yo ellos iban a trabajar el negocio en Costa Rica y él me dijo algo que en ese momento no le hice mucho no le o sea no lo digerí mucho y fue eso, él me dijo mira Ah, porque le dije, "¿Y qué es el, o sea, es el, ser esmeralda?" Yo no lo tenía muy claro en ese momento, y él me dijo, "Mira, ser esmeralda es sentir internamente una sensación de libertad que difícilmente se puede lograr en otro en otro negocio." Y hoy siento que es así. Y eso mismo quiero transmitirles que cualquier persona en seis meses puede montar una estructura que le permita llegar a esmeralda y diamante. ¿Por qué sé que eso es así? Porque es cierto, o sea, Con lo que hemos vivido, sé que es cierto Y porque también algunas unas veces fueron a Bogotá Fueron una vez a Bogotá una, unos empresarios de Alemania sí Y ellos nos dijeron eso mismo Tú en seis meses puedes montar una estructura Lo que vamos a ver ahoritica Es cómo uno, cómo uno como empresa Qué es lo que uno tiene que hacer como empresa Para obtener resultados ¿Listo? Entonces comencemos Guillermo aquí nos va a colaborar en esta partecita ¿sí? Yo quiero hacer, antes de eso, pues darles una eh, Esta es mi familia, ¿sí? Una feliz Navidad, ya que estamos en Comienzas de Navidad, sí eh, Mateo, Luisa, Sebastián, Janet y Álvaro Álvaro soy ¿sí yo, de acuerdo Y por eso que está al lado Hasta el corbata me cogieron, mire ahí Llegaba a trabajar, entonces me cogieron a, a la foto eh, Y esa es mi familia ¿Por qué me gusta lo, lo de mostrar la familia? Porque para mí la familia Después de Dios es lo más importante y Creo que para todos Y cuando uno conoce un poco la familia de otras personas Crea una mejor relación O sea, uno como que se identifica y dice Oiga, este es un ser humano como cualquiera de nosotros Y, y eso es lo que queremos transmitirle con, el, con esa foto Así que toda nuestra familia les da una feliz Navidad Y un prosperísimo año 2010 ¿De acuerdo? Que así sea para para todos Guillermo, por favor Bueno, eh, sea cualquier empresa Y de por sí nuestro hogar no, Nosotros mismos somos una empresa o Yo lo veo de esa forma Fíjense que la casa nuestra Nuestro nuestro hogar como tal Es una empresa sí Y debe tener ojalá Un control, un presupuesto y todo ese tipo de cosas. Entonces, ¿cuál es la idea? Lo que yo he visto en este negocio, que las personas que triunfan, que obtienen resultados, lo han visto como una empresa. ¿Sí? A nosotros nos guían eh, unos empresarios que colombianos que se llaman Hugo y Pili. ¿Sí? Ellos tienen un nivel muy grande en el negocio. Y ellos, yo me acuerdo, y Hugo es mi hermano, entonces, y ellos, eh, yo me acuerdo a Hugo... Eh, Bueno, es menor que yo, ahorita que les cuento un poquito. Y él cuando comenzó esto a hacerlo bien en serio, él decía, es que estoy trabajando en mi empresa. ¿De acuerdo? Y eso es lo que he visto, que, que si uno lo toma este negocio, no como el negocito de Amway, sino como la empresa personal, porque Amway tiene un negocio que vender productos, pero cada uno de nosotros puede tener su empresa. Si lo tomamos como nuestra empresa, yo he visto que podemos obtener excelentes resultados. Entonces, lo primero que te recomendamos es que mires este negocio, esta actividad como tu empresa cosa y yo quiero hacer una comparación guillermo en lo que hacen las empresas exitosas esto eh, esto es el, el, el resumen de la actividad empresarial que hicimos que, que, que tuve antes de hacer este negocio nosotros tenemos en bogotá una empresa de confección una empresa de confección que inclusive fue tenía llegó a tener casi 100 empleados en un momento tope sí y después tuvimos una, una empresa que vendía también confección cadena de almacenes y La segunda empresa fracasó porque no seguimos esto, ¿de acuerdo? Y muchas otras tuvieron éxito porque seguimos esto. Entonces queremos comparar eso con lo, con lo que hacemos actualmente. ¿Qué hacen las empresas exitosas? El primer pasito es definir su visión y su misión. ¿Quién ha llegado de pronto a una empresa, cualquiera que sea? Y uno ve un cart una cartelera que dice, misión de la empresa y visión de la empresa. Si yo voy a la cámara de comercio y me dicen, yo quiero que me asesoren, eh, estoy montando un negocio y quiero que me asesoren, ¿qué debo hacer? Lo primero que le van a decir es, define tu visión y tu misión. ¿Por qué es tan importante eso? Porque es la guía para uno no salirse al camino. Es muy fácil salirse al camino en cualquier negocio, no solamente en el de amo, en cualquiera, muy fácil. Pero si uno tiene claro que él hacia dónde va, como decía ahorita el, el barco, ¿sí? hacia dónde va ese barco y los marineros actúan bien, que los vi muy desordenados a propósito, pero no quiero criticar en ese momento, sí perdónenme, eh, no, mentira, mentira, es por molestar. Eh, si sabemos para dónde vamos claramente Podemos lograr resultados Entonces, Guillermo, por favor En el negocio, esa visión y esa misión La, la hemos tomado en nuestros punticos Busca tus razones en tu interior e Identificalas Cuando uno quiere hacer esto en serio Se le recomienda sentarse un día Y empezar a notar qué es lo que uno quiere Obtener del negocio ¿De acuerdo? Y muchas veces no, las, no, las, no, las, eh, no lo hacemos ¿De acuerdo? muchas Algunas veces por miedo a, a no encontrar respuestas Y otras porque no hemos sabido Cómo hacerlo ¿De acuerdo? ¿Qué te harás supremamente feliz? Ay, muchísimas gracias Bueno Segundo, ¿qué te harás supremamente feliz? Esta es una pregunta bien especial porque todos tenemos unos dones? Unas cualidades Unas ventajas competitivas personales ¿Sí? ¿Sí? Y esas son las que le permiten a uno hacerlo, eh, hacer las cosas feliz Yo retrocediendo un poquito a mi anterior negocio Yo me doy cuenta que ese negocio no me hace, no me hace supremamente feliz Porque eran cosas que no, no iban, cierta forma, con mi personalidad O con la forma en que pensaba Y cuando vi esto, ¿sí? Dije, oiga, ¿verdad que me hace mí supremamente feliz? Y algo que a mí personalmente me hace supremamente feliz Era estar con la familia, ¿sí? ¿Sí? Compartir más con ellos Y con el negocio muchas veces que tenía anterior no lo podía lograr ¿Qué te gustaría ser, hacer, hacer, hacer y tener? Bueno. Y lo que me he dado cuenta es que el tener no lo hace uno feliz Pero el ser sí o sea, Si yo trabajo como lo decían Porque otras personas les vaya bien Porque todos estemos mejorando Eso me hace ser feliz Imaginemos que si yo Uno solo fuera Imaginemos que cada uno usted fuera solito millonario Y nadie más, todo el mundo fuera pobre, ¿qué pasaría? ¿Sería uno feliz? Difícilmente. Porque uno necesita somos seres humanos, necesitamos relacionarnos como tal. Entonces, escribir qué te gustaría ser hacer, hacer y tener, cómo es tu futuro. Esa parte de la visualización es clave y es bíblica. Sí, la Biblia dice, escribe lo que tú quieras para lograrlo. Visualízalo. Y eso es es la ese eso es la visualización ningún otro ser en el universo lo tiene. Solo los seres humanos podemos hacer eso visualizar. ¿Cómo nos gustaría estar a futuro? ¿Qué queremos lograr dentro de un año, dentro de cinco años, dentro de 10 años? ¿Sí? ¿Cómo queremos vernos? ¿Cómo nos vemos como padres, como esposos, como hijos? Eh, como profesionales, como profesionales de esta industria, como empresarios independientes? ¿Cómo te ves viajando? ¿Te ves en una casa más grande? ¿Te ves en tu propia casa? ¿Te ves con tu propio carro? Eh, ¿Cómo te ves? sí Y ayer que estaba precisamente eh, ahí en, en Río Hacha sí Y estábamos al lado de, la, de, de del, del mar, en la playa Yo me visualizaba y dije, qué rico uno con los productos de Nutralay ¿sí? Llegar a los 90 años Yo no soy muy amante de los carros, ¿no? Así como que me amante los carros no. Que tengan un carro bueno para transportarse, pero como amante de los carros eso no. Pero qué rico no estar en su carro descapotable de a los 90 años con su nena de 88 al lado de otro a 100 kilómetros por hora por esa... Eso sería espectacular. Ese tipo de cosas a las que a veces uno no se permite soñar porque uno dice, ¿pero cómo? Pero si no se... Da uno esa oportunidad de soñar, de visualizarse, de verse en otro ambiente... No lo puede uno lograr. La vida que hoy tenemos con mi esposa, nosotros la visualizamos hace más o menos cinco años. Cuando comenzamos el negocio. En serio. Porque sabíamos que si no había un motor interno, era muy fácil salirse de este negocio. Porque la fábrica yo no podía dejarla de un día para otro. O sea, requería un montaje, una infraestructura, unas eh, cuentas por pagar, unas cuentas por cobrar, empleados, todo ese tipo de cosas. Este negocio sí era muy fácil salirse. Hoy no le no hacía nada. Mañana no iba a la orientación, no iba al seminario No hacía absolutamente nada pues y, ya, y no pasaba nada Pues no obtenía ingreso pero tampoco perdía mayor cosa Entonces necesita uno ese motivo interno como tal Algo que te que, que te que te mueva Que te obligue de alguna forma internamente A hacerlo Y por lo general hemos visto que Tienen que ser como cosas que le duelan a uno A mí me dolía no tener tiempo para los chicos Entre 6 de la mañana Y 11 de la noche De agosto a diciembre Éramos esclavos del negocio que teníamos ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nadie nos formó ni nos enseñó a delegar Nadie Lo aprendimos por la vida lo que No hubo el tutor, no hubo el maestro Que nos enseñara eso ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo es tu futuro? Diez cosas que desees antes de morir Eso a mí me ayudó muchísimo Escribí, yo escribí diez cosas que queríamos antes de morirnos Que mis hijos tuvieran educación Viajar mucho Conocer específicamente Que las eh, cataratas de Iguazú Que Brasil que Diferentes, ¿sí? Diez cosas Eso mismo te recomendamos que hagas Escribe 10 cosas para que cuando En el negocio y en la vida No solamente se haya dificultades Uno coja esto y diga Oye yo estoy haciendo O estoy trabajando en mi vida para esto Para lograr esto Sea a nivel personal Otra cosa que yo quería hacer Era tener el tiempo para hacer ejercicio Yo tenía que inclusive hacer ejercicio Porque tengo un problema de colesterol y triglicéridos Es complicado Pero no, no tenía el tiempo O no lo sacaba lo que fuera Y eso estaba dentro de estas 10 cosas tener el tiempo para no tener estar estresado de acuerdo define tu, tu sueño por favor entonces esto de definirlo es escribirlo es eh, contagiarse de él es ver que si uno no tiene claro el sueño o lo, la meta el objetivo que uno quiere lograr coge el sueño y las metas de, de las personas que tú que tú estás apoyando que tú quieres que yo logren eso es inclusive mejor que tomar los propios Porque detrás de que ellos cumplan sus sueños, vamos a poder cumplir los nuestros. Encuentra una razón. ¿Qué es lo que quieres que este negocio te provea y cuándo? Escríbelo y visualízalo constantemente. bueno En este puntico quiero quiero dejar la siguiente reflexión. Ponte a pensar tú económicamente en pesos. ¿Cuánto dinero necesitas para ser libre? Y fíjate que lo que necesitas para ser libre realmente no es tanto. ¿Sí? O sea, pueden ser 10 millones de pesos. Pongámosle que fueran 5 millones. Imaginemos que fuera un valor ¿sí? Cinco millones de pesos ¿De dónde sacas ese dato? De coger tus gastos diarios el arriendo Si pagas arriendo La cuota de la casa Lo que sea, el carro Todo ese tipo de cosas El colegio, los chicos, todo Ese valor Es el que tú necesitarías para Si logras cubrir eso Y te todos los meses lo recibes ¿Qué logras? Libertad ¿de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Si no tuvieras que hacer nada Y todos los meses te está entrando, este, te está entrando ese dinero Pues tú lograrías libertad Y el negocio tiene un nivel que te permite ese ingreso ¿De acuerdo? O sea, si, si, si, si mis ingresos son Que necesito cinco millones de pesos Pues me siento con la persona que me está apoyando Guiando Que me diga a qué nivel yo debo llegar para lograr eso Pero primero debo saber cuánto es Porque lo que queremos es escribirle y visualizar lo que, lo que queremos lograr como tal Si no se hace eso, ¿qué sucede? Eso es como Como cuando yo llego a Eh, al médico, sí, y tengo un dolor impresionante de estómago Pero llego al médico, o sea, como, como en este caso mi asesor de, del negocio de Amway, sí, como tal Y al médico le digo, es que, que el médico me va a decir, que te pasa? Y yo le digo, no, es que tengo un, me duele el dedo gordo del pie derecho ¿Qué, me, ¿Qué receta me va a dar el médico? ¿Qué me va a recomendar para para mí? Algo para el, el dolor del pie, del dedo del pie derecho, sí o no Pero no para el estómago. A veces nos sucede eso con el negocio. Que no somos claros en lo que queremos y no lo visualizamos tan claro. Y le estamos pidiendo a la vida cosas que a veces en realidad no queremos. Entonces es, es sentarse un poquito y ver ver esa partecita. Escríbelo y visualízalo constantemente. En nuestro caso, sí a nosotros nos tocó sentarnos y hacer eso mismo con, con, con mi esposa. ¿Qué queríamos lograr? ¿Estar con la familia? ¿Listo, Guillermo? Sigue, por favor. ¿Sí? Viajar mucho con nosotros nos fascina como familia Viajar, coger de pronto dos, tres carros E irnos y, y, y viajar Coger carretera, irnos a algunos sitios específicos Espectacular, ahí podemos estar Compartir con los chicos sí Y acá les tiempo Nosotros tenemos eh, Luisa Y, y, y, y eso se re, requiere eso Más que dinero es el tiempo para estar una tarde A las tres, dos de la tarde con ellos Eso sería espectacular ¿sí? eh, Luna de miel Sí, antes no teníamos tantas lunas de miel como ahora Entonces aquí podemos vernos sigue dos lunas de miel sigue tres lunas de miel cuatro lunas de miel cinco lunas de miel seis lunas de miel no sé cuántas de acuerdo entonces es ver qué, qué es lo que tú quieres pero te recomendamos que lo escribas qué más hacen las empresas exitosas hacen un equipo y se unen a un gran equipo mira esto que hoy ha sucedido acá no es Es trabajo de una sola persona, es un trabajo de un equipo. Y hoy vimos mira mira mira lo bonito que es este negocio en ese aspecto. Guillermo es la persona que está manejando lo de lo de sonido y lo de video, ¿sí? Brenda yo vi que fue una persona que organizó aquí muy bien, que estaba desde temprano. Eh, Seger estaba pendiente de, de, de absolutamente todo. Aquí 9 eh, meses y Eleonor Desde el comienzo se me recogieron y todo ese tipo de cosas. Mira, es un equipo inmenso y cada cual va a colocar su granito de arena para que las cosas funcionen. Y eso es lo que queremos y lo que te estamos invitando a que tú fueses parte de este excelente equipo que va a permitir que cada uno de nosotros mejore en muchos aspectos de su vida. Entonces, hacer ese equipo que es buscar a los mejores. ¿Quiénes son los mejores para este negocio? Los que estén buscando algo. Los que estén buscando algo. El negocio lo puede hacer realmente cualquier persona Pero la única condición es que esté buscando algo en su vida para mejorar ¿Sí? Uno a veces eh, llega y dice No, es que yo esta persona le insisto porque le veo harto potencial Pero si él no está buscando Por más que tú le veas potencial Él no lo va a hacer Él no lo va a hacer Y de pronto uno ve a ciertas personas que no le ve tanto el potencial Pero lo están buscando una oportunidad y lo hacen ¿De acuerdo? Entonces hay que buscar la gente Hacer estructuras ¿Sí? Ya tenemos que contar la gente para hacer estructuras Tenemos el mejor equipo Corporación, capacitación, liderazgo y estrategia Mire, yo me le quito el sombrero a la corporación con todo lo que hace ¿Sí? Un, un detallito que a mí me fascinó hace poquito Como toda corporación va de pronto a tener sus eh, situaciones también Y uno... Eh, y muchas cosas que arreglar, entonces cuando el año pasado hicieron cambio de precios, la corporación que fue impresionante, hubo 15 días prácticamente sin producto, porque las ventas se dispararon tanto y pues que no, no íbamos a estar contentos, ¿no? Pues uno está desgustado porque vende y no hay producto, ¿qué sucede? Pero la corporación en 15 días niveló inventarios y de ahí para acá no ha vuelto a tener desfase de inventario. Yo quedé sorprendido con, con la, o sea, con lo humana que es la corporación, resulta que dentro de nuestro negocio hay una hermana de mi esposa Se llama Miriam Y ella eh, fue al seminario de, Al seminario de liderazgo orifica en Punta Cana Pero Miriam es súper Sanguínea, despistada De todo ¿sí? Yo la llamé y le dije Oye Miriam, te llegó el correo de la corporación En el que piden que tienes que mandar los pasaportes Para que te den la visa Ah, sí, sí, no, yo lo mandé, sí, yo lo recibí, no sé qué Bueno, entonces me desentendí un poquito de eso La corporación la llamó para acordarle Que, no sé, que lo de la visa, ah, sí, sí, no sé qué Y cuando el día que veníamos Íbamos para Punta Cana un vie Creo que fue un viernes, un sábado, bueno, no me acuerdo Vale, y, y llegamos al aeropuerto Y le piden la, a Miriam la, la, los, los pasaportes Entonces le dicen, oye, pero aquí no está la visa Luego hay que sacar visa <risa> Para Punta Cana, claro que hay que sacar visa Se quedó del, del viaje Se quedó el viaje, imagínate Se quedó el viaje ¿Y qué hizo la corporación? La corporación me ha decir No, mira, eh, pues nos da pena Pero mira, te mandamos el correo Aquí está el correo Te mandamos la carta Que tienes que mandar los documentos Te llamó una empresa un empleado de Amway Y te dijo que si no sé qué Qué pena contigo ¿Qué hizo la corporación? El día hábil siguiente A las 8 de la mañana Estaba un empleado de Amway Sacando la visa de Miriam ¿Sí? A las 9 de la mañana Le dieron la visa Y a las 12 del día estaba viajando para Punta Cana. Pagándole viaje nuevamente todo porque ha perdido el cupo del otro. Yo digo, eso de verdad que me da una confianza que estamos en una corporación impresionante. Súper impresionante. ¿sí? Y pues nosotros tristes porque no ha llegado a tiempo, pero cuando llegó súper contentos. Porque imagínate, va también ella está haciendo el negocio con la mami. Y la mami, pues imagínate, nos tocó a la aeropuerto llorando de todos nosotros. Porque qué tristeza que era, Pero cuando llegó, y que De verdad, que, qué gratitud tan inmensa con la corporación, porque no tenía obligación de hacerlo como tal, pero lo hizo y se metió en gastos y todo impresionante. Les mandó, inclusive llegaron a, a porque llegaban a Santo Domingo y contrataron un carro exclusivamente para llevar como tres empresarios, con el, el, el carro solo a ellos, una camioneta, como 12 personas solo a ellos, con eh, nevera, con todo lo que quisieran en el trayecto, impresionante, espectacular. ¿Quién hace eso? ¿Quién tiene alguien que lo hace lee uno ese soporte Entonces, de verdad que tiene una corporación impresionante un sistema de capacitación que nos permite desarrollar liderazgo que es un punto súper clave este negocio más que de producto es un negocio de liderazgo sí y una estrategia que ya está aprobada de acuerdo los líderes de aquí de este mercado si ¿sí? permiten que, que, que, que esa es liera es que es estrategia precisamente se ponga a, a funcionar y yo en este momento quiero precisamente darles un fuerte aplauso a todas esas personas que están haciendo esto aquí en serio y que están permitiendo que cada uno de nosotros tenga su negocio propio Nayib Hai, eh, Seher y Salem eh, Brenda Salas Noimes y eh, Ele, Eleonor William e Ingrid Juan Carvajal, John María y, y Millo de verdad que un fuerte aplauso a ellos porque primero han creído han creído en que pueden hacer un negocio han creído que pueden tener una empresa y hoy quieren transmitirle a todo el mundo que cada cual quiere puede tener una empresa puede tener un nego su negocio propio puede llegar a ser libre puede tener la posibilidad de que eh, tener una vida mejor entonces ese liderazgo y esa estrategia es que la aprovechen es que se sienten y ustedes le digan a esos líderes, bueno yo quiero lograr con este negocio tal cosa ¿cómo debo hacerlo? ¿Qué, ¿cómo coloco esa meta? ¿cómo la logro? ¿qué tengo que hacer? ¿Listo? Y las fortalezas de los integrantes crean el equipo ganador y ocultan las debilidades Casi siempre nos enfocamos en ver lo malo Como como buenos seres humanos, ¿no? Entonces queremos ver lo malo Y resulta que el ser humano tiene cosas, todos tenemos cosas muy buenas Pero casi nunca las vemos Uno de esposo siempre ve lo feo de la esposa, ¿no? Y la esposa siempre ve lo, lo, ve lo feo a uno Cuando no vio, no, ¿no? Pero cuando esposa sí ya como que no es tan bueno, ¿Sí? ¿Qué es lo que debemos hacer en este negocio? Que cada cual coloque su granito de arena, como les decía, de las cosas buenas que tiene. ¿Listo? Yermo, por favor. ¿Qué, hacen más, ¿Qué más hacen las empresas exitosas? Colocan la acción a pesar de las situaciones. ¿Sigue, por favor? Este es un puntico clave. Tus excusas deben ser tus razones. Resulta que cuando uno ve el negocio... Yo no conozco a la primera persona. o sea, A mí no me ha sucedido, no sé si acá... Que yo le cuento el negocio Y la persona me dice Bueno, yo quiero entrar Realmente sí A mí me sobran dos horas al día Para hacer otra actividad Y tengo unos tres milloncitos de pesos Para invertirle ese negocio ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuándo me firmó? ¿Qué hay que hacer? No conozco el primero Porque casi siempre Cuando vemos esto Uno dice Oye, pero si yo no tengo tiempo ¿Yo cómo hago para hacer eso? ¿Sí? Si yo no tengo dinero ¿Yo cómo hago para hacer eso? ¿Sí? Si yo tengo niños pequeños ¿cómo? ¿Yo cómo hago para hacer eso? No puedo Porque en mi mente No... Tenemos la información sí de que a nivel mundial las empresas se forman con dificultades y se forman por crear dinero y por tener tiempo si, si cada uno de nosotros se pudiera se pusiera a estudiar la historia de inclusive los empresarios colombianos en cualquier sector sí son personas que por lo general no tenían ni tiempo ni dinero para hacer las cosas Yo hace poco leí la historia del señor de Panamericana Un poquito de la historia del señor de, Pan, de Panamericana Que es una, de pronto alguien la conoce eh, en Barranquilla, creo que hay De librería Panamericana, ¿sí? Y papelería Panamericana Ese señor comenzó su negocio con cero pesos Cero pesos Él vendía en la calle libros ¿De acuerdo? Y uno dice, bueno, ¿y cómo logró montar ese imperio tan grande? Porque él lo montó fue para tener tiempo y para tener dinero ¿Sí? Y en este negocio es igual Pero primero uno tiene que decir, "Oiga, ¿cómo hago para que mis excusas sí, se vuelvan razones?" Y yo aquí coloco un ejemplo de una de un amigo empresario que se llama Chucho, Chucho Arias. Si ustedes conocieran a Chucho, ¿sí? De de dirían, "Oiga, si Chucho puede hacer el negocio, yo también puedo." Y él llegó a Platino primero que nosotros, porque él sus excusas las convirtió en razones. Chucho es una persona súper supertímida, Es una persona que él es, ¿cómo se llama? Él era inclusive sindicalista, ¿sí? ¿Sí? Eh, me echó nada que ver. Y yo alguna vez le dije a Chucho, oye Chucho, ¿y tú cómo hiciste para llegar a, Pla a Platino tan rápido? o sea Entonces digo, pues lo que pasa es que yo me sentaba con alguien y le decía a la gente, mira, si tú que me conoces, ¿sí? Sabes cómo soy yo y estoy haciendo esto. Yo que te conozco y sé cómo tú eres, o sea, como eres abierto y todo eso, pues a ti te va a ir súper bien en esto. Entonces la gente decía, "Oiga, si sí, si sí, Chucho está haciendo eso, yo también lo puedo hacer." Y entró Chucho. Entró la gente, digo, entraba la gente al, al negocio de Chucho, ¿de acuerdo? Porque él convirtió él convirtió su excusa de que no, es que yo cómo le voy a contar a alguien es que soy súper tímido y no en una razón, ¿de acuerdo? Y utilizó eso como una apalancamiento para lograr resultados. Cada vez que uno tiene una situación, y una debilidad, uno tiene que preguntar preguntarse a sí mismo y preguntarle a Dios, bueno, ¿cómo yo hago que esta debilidad se convierta en una fortaleza? En el caso de Chucho, la debilidad que era ser tímido se le convirtió en una fortaleza porque él le decía eso a las personas y las personas veían dijeron, oiga, sí, yo puedo hacerlo también. El que está enfocado y sabe lo que quiere, no ve los obstáculos. Esto sí que es clave. Sea en este negocio o en cualquier cosa. Y yo lo coloco con este ejemplo. Yo he visto que las personas que compran casa, por ejemplo, o que eh, ponen a estudiar a sus hijos en una universidad o... O que dicen, oiga, yo quiero eh, lograr resu cualquier resultado en su vida. Siempre que se empieza uno, hay, hay obstáculos. Pero no se enfocan en los obstáculos, sino en lo que quiere. Y los obstáculos a veces ni se ven. Se van a sentir, pero no, no se ven como tal. Entonces, esta parte es, el negocio es más emocional y, y mental. ¿Y cuánto quieres aprender? Ah, ¿cuánto puedes aprender cuando, es cuando estás cómodo? aprendemos más con las dificultades. Y esto me acuerda de un CD de Sergio Rivera. No, a propósito, no es un CD, miento en eso. Un día nos, eh, en Bogotá, llegó Sergio Rivera, es un empresario de, de México muy exitoso, y estaba en Bogotá y nos dieron la oportunidad a mi esposa de mí de recogerlo en el aeropuerto y llevarlo hasta el hotel. ¿sí? Y eh, yo le pregunté a Sergio, oye, Sergio, por qué tú te fuiste a vivir a, a Chicago? Entonces me dijo Sergio, mira lo que pasa es que cuando estábamos en, en México viviendo, viviendo en un pueblito que llama creo que es en Anzingo, eh, fue Tim Folia allá y se sentó conmigo y me dijo, oye Sergio, eh, ¿tú cuánto crees que puede aprender uno cuando está cómodo? Sergio dijo, no pues nada, no cómodo, no aprende nada. ¿Cuándo aprende uno de mecánica? Cuando tiene un carrito viejo, ¿sí o no? cuando tiene dificultades con el carro. Mientras el carro le esté funcionando bien uno no aprende de mecánica. Entonces fíjate que los obstáculos... ¿Sí? Y las dificultades Hay que verlos Son como maestros ¿De acuerdo? Son maestros Que de alguna forma Nos están diciendo Tú tienes que aprender Algo en la vida Entonces cada vez Que hay una dificultad Bueno, ¿qué tengo que aprender yo? Porque eso me va a servir a mí Para crecer internamente Y para poder desarrollar Este negocio O cualquier cosa que Dificultad que se nos presente En la vida como tal ¿Qué más hacen Las empresas exitosas? capacitar a su gente Y esto es supremamente clave Por favor Guillermo Porque en este negocio se tiene un sistema educativo. Que no es un sistema educativo solo para aprender de productos, sino para desarrollar habilidades empresariales. Y vuelvo y lo repito, habilidades empresariales. No importa la condición que sea, sí la condición en la que está la persona, todos podemos desarrollar habilidades empresariales. ¿Quién conoce personas que teniendo prácticamente nada de estudio técnico, normal o sea, lo que uno llama estudio, eh, el que conocemos, le va bien en los negocios. Yo creo que todos, muchos. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Por qué? Porque se educaron en algún aspecto en su vida para lograr esos resultados. En este negocio hay que desarrollar unas habilidades y cualquier persona las puede las puede desarrollar, pero tiene que darse a la tarea y permitirse hacerlo. Primero decir, bueno, estoy abierto a ello. ¿Por Entonces, un sistema educativo enfocado a formar empresarios que crean su futuro, o sea, que desarrollan y crean su futuro. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a hacer nosotros. Cuando tú ahorras en capacitación, abonas en la ignorancia. Cuando tú ahorras en capacitación, abonas en la ignorancia. Y esto sí que es es cierto. Fíjense, fíjense que que si una, si un médico ahorrara En esa capacitación, ¿sería que uno le confiaría su vida a ese médico? Para nada, es más, ni siquiera se lograría graduarse Tiene que de alguna forma trabajar en eso Para poder lograr resultados Yo lo llamo aquí la universidad móvil del éxito, los CDs y los libros sí y libros Para mí los CDs me permitieron llegar a plata lo que hemos visto, al primer nivel, plata y platino Porque los sigues traen la información Para desarrollar fortaleza emocional Y tipsitos de técnica Tipsitos de técnica ¿De acuerdo? Y los libros a mí personalmente me han permitido Cambiar mi forma de ser ¿Para qué? Para relacionarme mejor con las personas Cuando yo comencé el negocio eh, Como les comenté Tenemos una empresa de confección Entonces era yo era logro de la empresa ¿Sí? o sea, A mí nadie se me acercaba Porque era de mal genio. Es más, yo creí que había nacido así. O sea, yo decía, es que yo nací de mal genio. Y me lo creía, eso era lo más grave. sí Y leo un librito que se llama Por favor sea feliz. Librito pequeñito. Y en ese librito dice que las personas de, de, de, de, de las personas que... Eh, no, las personas que somos tímidas. ¿sí? Por lo general somos de mal genio porque creamos una barrera. O sea, es fácil estar de mal genio, entonces nadie se acerca. Creamos una barrera para que... Nadie esté con nosotros hablando. Entonces, yo leí eso y dije, "Oiga, yo nunca me había puesto a pensar en eso." O sea que yo no nací de mal genio. Llega mañana al sitio de trabajo y sonríe a todo el mundo. Y yo dije, "Lo voy a hacer." Y lo hice. ¿Qué creen que sucedió? Todos, había una chica que se llama se llama no de mí, que cuando vio eso dijo y después la oí, dijo, "Uy, el jefe nos va a hacer alguna vaina. Algo, una cosa mala va a suceder hoy porque se está riendo este por la mañana, algo algo va, va, va a pasar hoy." ¿Sí? Ella no entendía que, que estaba simplemente haciendo un ejercicio Entonces, ¿qué hacen los libros? Le permiten ver la visión de alguien que escribió Que se tomó la molestia de trabajar fuertemente una cantidad de meses o de años Para lograr colocar su pensamiento escrito, en forma escrita Y no poder decir, extractar eso para mejorar Por eso los libros no solamente hay que leerlos, hay que estudiárselos Hay que estudiárselos como tal La asociación que da la fortaleza emocional y desarrollo de la, de la actitud, los eventos. Mira, los eventos no tienen ningún otro objetivo. Uno puede venir a estos eventos y básicamente va, va, va a oír lo mismo. Porque realmente los básicos del negocio son los mismos. Desde hace 50 años cuando el negocio se creó, los básicos prácticamente son los mismos. Pero ¿qué sucede? Que como los seres humanos más que ra razonables somos emocionales, necesitamos como ese... Oiga, sí, eso se puede hacer Oiga, este tipcito tal ¿Sí? Los eventos dan esa asociación Que nos permite formar parte de un equipo Es eso lo que, que hace básicamente La asociación Yo lo veo Fíjense ustedes que las diferentes comunidades en el mundo Si uno ve eh, la comunidad eh, Egipcia Tienen negocios Que les ha permitido Por asociación seguir en ellos Si ¿Sí? uno ve los, los restaurantes, por ejemplo Muchos son de esa, de esa comunidad ¿Sí? Eh, la comunidad judía Tú sí formas sí, parte de la comunidad judía ¿Qué relaciona uno cuando uno habla de la comunidad judía? Comercio, ¿sí no? Porque han creado ese entorno y se enseña eso Se le enseña a los hijos a, a tener negocios Y a que no sean empleados, ese tipo de cosas En este negocio, ¿qué tenemos que hacer? Asociarnos para tener un futuro mejor Y por eso es clave los eventos Porque nos ayudan a desarrollar la actitud para tener negocios propios, como tal. Si tiene ahora esa capacitación, ese entrenamiento y esa estructura que hay montada para efectos de capacitación, permite que uno tenga negocio en cualquier lugar del país y de Latinoamérica y del mundo. Difícilmente si uno conoce a una persona, imaginémonos en Chile, ¿sí? O en eh, Brasil, en Río de Janeiro, imaginémonos. Uno no va a poder estar llamando todos los días. No va a poder estar motivando esa persona. Pero esa persona sí puede ir a un evento como este y capacitarse. Y uno puede tener negocio en, en muchos países de esa forma. Eso es lo que permite el sistema de entrenamiento, el sistema de capacitación como tal. Si tienes 10, los puedes entrenar. Pero si tienes 100 o 10 mil o mil, difícilmente. Y además, ¿qué es lo que uno quiere cuando entra a negocio? En realidad, mira, lo que, uno, lo que hemos visto, que las personas que logran un buen resultado en el negocio Es porque se enfocaron realmente en tener libertad Uno cuenta del negocio Y la persona lo ve como, bueno, yo tengo que vender ese tipo de cosas Pero a dónde va el negocio es a tener libertad Y esa libertad se logra Cuando tú tengas dentro del equipo que creas ¿sí? Gente que se está entrenando Porque si no vas a tener un negocio Que vende productos solamente Pero en un negocio de liderazgo ¿Listo? Bueno, sigamos Guillermo por favor Buscan la excelencia y planifican No hay tiempo para el negativo, el chisme y la envidia. Sí, y en esto sí que eh, yo no sé aquí en eh mecao, pero en Bogotá, al menos cuando incluso a nivel familiar, se sienta uno y habla y despotrica de todo el mundo, ¿no? Y de todo. Y eso es así, y somos normalmente así. Pero cuando uno está enfocado en la excelencia, uno que empieza a ver lo bueno de las personas. Lo bueno de las personas. Cuando yo me casé, Yo hubo un momento en que yo decía, oiga, ¿y yo por qué me casé con Yanet? ¿Sí? No de verdad, o sea, no, ¿sí? ¿Por qué lo vea? Porque decía, oiga, cuando no vio yo no le vi todos estos defectos que tenía, ¿sí? Pero cuando leí un libro que se llama Enriquezca su personalidad, me di cuenta que si yo no me hubiera casado con Yanet y hubiera sido una persona muy parecida a mí, pues habíamos estado peleando todos los días porque necesitamos el complemento como tal. ¿Sí? Buscamos la excelencia En este negocio es igual Es buscar la excelencia en cada ser humano Es ver lo bueno Porque eso bueno va a aportar al equipo como tal ¿sí? Háblate positivo y decreta Esto sí que lo empezamos a hacer Cuando empezamos la carrera de Esmeralda Cero negativos o sea, Buscar la forma de que No hablarmos negativos Y decretar que queríamos lograr Decretar Ya soy Esmeralda Ya soy platino Ya soy plata ¿sí? Ya estoy recibiendo eh, 500 mil pesos de mi negocio No sé lo que tú quieras, pero empezar a decretarlo, sentirlo como que ya lo tienes Esa parte sí es supremamente clave Conócete a ti mismo, y eso es lo más difícil Queremos es conocernos, conocer a los demás y de alguna forma arreglar a los demás Que sean mejores personas ellos, porque uno cree que es perfecto de alguna forma Entonces para eso el libro de Enriquezca su personalidad Crear empatía, este es un negocio de personas Hay que crear empatía con la gente Brenda decía, ahorita que estábamos hablando Yo me siento y busco la forma de hablar con otras personas Porque el negocio de personas Para eso existe un libro que se llama ¿Cómo ganar amigos? ¿Influir con los demás? ¿Cómo ganar amigos? e ¿Influir sobre los demás? Eso es supremamente clave Y otro libro recomendado Es pensar en grande la magia del éxito Porque realmente ahí es donde uno entiende Que uno es el creador del de, de su futuro Cada uno es el creador de su propia vida Y uno empieza a entenderlo con ese libro Los libros nos van a permitir realmente Ampliar nuestra visión ¿Para qué? Para mejorar Y para poder dar a otros Lo mejor de sí mismo ¿Qué hacen las empresas exitosas? Si fracasan, cambian de estrategia Y vuelven a empezar ¿Sí? La meta no cambia Lo que cambia son los medios Resulta que el fracaso Nos han enseñado Que si uno fracasa pues o sea No, no tiene forma de De progresar Y si uno se pone a pensar Todos los empresarios en cualquier industria En algún momento han fracasado Lo que pasa es que hay que ver el fracaso Como lo veamos con los obstáculos Como una enseñanza Como una posibilidad de ver bueno Si fracasé, ¿qué fue lo que hice bien? ¿Qué fue lo que no hice? ¿O qué fue lo que hice mal? sí ¿O lo que no debía haber hecho como tal? En los negocios se aprende fracasando Lo que pasa es que en este negocio El fracaso es más emocional Fíjate que en este negocio... Imaginemos una persona que, que entra al negocio, invirtiera 3 millones de pesos y no hiciera nada. No hiciera nada. ¿Sería que fracasó? Que no obtuvo resultados. Por mal que le fuera, que fuera que no vendiera, imagínense, nada, pues se quedó con inventarios como para un año, dos años o tres años, no sé para cuánto. ¿Sí o no? O sea, no, no perdió nada, realmente. Pero si, si, uno, si esa persona se pone a analizar y dice, oye, ¿por qué a mí no me funcionó el negocio? ¿O que ¿Qué, ¿Qué pasó? Seguro que si aprende de eso Va a crecer mucho más rápido En el negocio de amo Y las personas que en un momento han estado en el negocio Y vuelven a entrar Por lo general rápidamente obtienen resultados Porque ya saben Por qué antes no les funcionó ¿Sí? es una a veces, y me incluyo Yo salí del negocio, volví a entrar Y cuando nos tomamos la decisión de hacerlo Pues corrimos rápido Porque ya sabe uno Eso, ya fracasó de alguna forma Y sabe uno que, que el fracaso es más emocional El que le digan a uno que no El que vaya uno y eh, lleve un producto lo que sea y no se lo reciban sí Porque no, está, no nos han acostumbrado a eso no son, no, no son, y, la, y debería ser una formación Debería haber formación en ese aspecto Porque todo en, en el mundo O sea, eh, las oportunidades están para las personas Que aguantan el rechazo Que aguantan el rechazo En un libro que se llama Mi Gigante Interior, el autor ahí hablaba de que de que el éxito en la vida está detrás de nuestros miedos. El éxito en la vida está detrás de nuestros miedos. Y ponte a pensar que es cierto. ¿Cuántas veces no hemos hecho algo por puro miedo? Y después nos damos cuenta que ese miedo era infundado. Muchas veces. Entonces, eso es clave. Esto lo dice un CD, los primeros 200 planes son de prueba. Entonces ya le quitó un poco de presión, porque yo al comienzo como mi temperamento es, es, es colérico sí O las primeras presentaciones, mi temperamento es colérico Pues yo quería dar el plan y que la gente entrara y de una vez hiciera ojalá dos mil puntos Eso es lo que yo quería, pero eso no quería la persona Porque no había aprendido a desarrollar habilidades comunicativas Tenía que darme el... ¿Y cómo se logra desarrollar cualquier habilidad? Haciéndolo Haciéndolo, consistentemente ¿sí? Mi suegro es carpintero Y él nos contaba una vez Decía, mire yo para aprender Yo duré un año, él decía, un año Para ser un buen carpintero Todos los días haciendo lo mismo Hasta que logré desarrollar la habilidad Y en este negocio es igual Si uno hace lo mismo consistentemente En algún momento va a desarrollar la habilidad Cuando uno fracasa ¿Qué debe hacer? Evaluar Ver qué aprendo Volver a colocar la acción enfocado Y seguro que vas a obtener éxito. Es supremamente clave. A mí me sirvió impresionar en forma impresionante el tener claro que el fracaso era una prueba de la vida para ver si había aprendido. Era eso. O sea que lo que tenía era que evaluar. Pero fracasamos y no evaluamos. Y no aprendemos. Y por lo tanto, que hace la vida otra vez? Pues vuelve y nos manda. La misma situación hasta que aprendamos Si no es en esta vida Pues otra vez eh, Si reencarnamos Entonces otra vez Vamos a volver a hacer ¿Listo? Bueno ¿Qué hacen las empresas exitosas? Venden Mira Y en esto me le quito el sombrero Aquí a Maicao Maicao nos ha dado una lección De esto De vender Los rolos no vendíamos De verdad Y eso nos dieron la, la lección Y Y eso es bueno porque la gente gana dinero desde el comienzo. Si se espera uno a desarrollar la red hasta que la red no crezca, pues no va uno a ganar dinero rápido. Mientras que si comercializas si y vendes los productos, va uno a ganar. Aquí yo hablo más por, por porque lo tengo montado, porque en eso ustedes me dan lección a mí. De verdad que si sí, aquí con los liderazgo que tienen en ese aspecto, ser el primer cliente, tener historias exitosas que contar y vas a vender. Comienza con tu círculo más cercano, haz una lista grande, mira tu celular. Yo me sorprendo a veces que de cuenta uno, una persona dice Yo no conozco a nadie No es que yo no conozco a nadie Y va uno y mira el celular y tiene 200 teléfonos O sea que hay 200 Que de alguna forma Conoce Hace inauguraciones y muchas demostraciones Realmente En Bogotá nos ha funcionado muchísimo lo de hacer demostraciones como tal. Puede ser una demostración muy pequeñita, así sea con un solo producto, sí pero es aprender a hacer alguna demostración. Que tú te sientes y te pongas en la tarea de hacer una o dos demostraciones que lleves, por ejemplo, con las fragancias que tiene lleven los, los, los estos de para mostrar. Ponte una meta personal diaria, semanal, mensual y cuánto te quieres ganar. Si yo si, si una persona me dice, oye, yo quiero ganar un millón de pesos y me gusta la línea de aseo, Yo le digo, pues tienes que colocarte la meta de vender un combo de aseo diario. Eso te va a dar un millón de pesos en utilidad. Ah, bueno, pero que no tengo el dinero. Pues mira, como cualquier empresario, busca, si tú lo pides, la vida te lo va a dar. Busca los recursos y de algún lado van a salir. Segurísimo. Porque es tomar la decisión. Es tomar la decisión. Entonces, esta partecita de las metas es supremamente clave. Es supremamente clave. Y no puede uno dejar al final para lograr esas metas. Porque si no, la mente le va a jugar a uno sucio. Lo ideal es comenzar desde el primer día. Primer día. Yo me acuerdo que cuando cuando empezamos a comercializar, porque yo nunca había vendido ni un solo producto, yo siempre había estado en la parte administrativa de los negocios, yo fui de los que cogí una tarjeta de crédito y fui a comprar un volumen grande. Ya cuando vi ese volumen en la casa, dije, no, pues tengo que hacer algo. ¿De verdad? ¿Y qué cogí? Entonces fui empecé a mostrarle a todo el mundo. Le dije, mira yo me metí en este negocio y necesito que me ayude. Y yo llegaba así, necesito que me ayude, porque si no, yo ya voy a quedar aquí ¿Y usted mi amigo? ¿A quién prefiere? ¿En Bogotá cómo está el éxito? Le decía ¿Usted, usted conoce al dueño del éxito? No, para nada Digo ¿Me conoce a mí? Yo sí, no Pues más o menos ¿A quién prefiere comprarle? ¿Ayudarle al del éxito o a mí? No, a usted Bueno, entonces cómprame los productos Y así empezamos Sin saber vender de cierta forma Pero Con una meta La meta era mover esos productos en 15 días Esa era la meta nuestra Y se logró ¿Por qué? Porque teníamos la meta Si no la hubiéramos tenido No se logra Y se recomienda especializarse en un producto o en una línea, aunque se conozca todo el catálogo, porque es más fácil entrar cuando uno tiene buen conocimiento de por lo menos una línea. sí Entonces, en nuestro caso, por ejemplo, mi esposa ha trabajado mucho lo que es belleza. A mí me gusta mucho lo de nutrición, porque también los, los, los he consumido y el, el paquete cardiovascular, por ejemplo, es espectacular. Entonces, eso nos ayuda a, a, a enfocarnos y en entrar con esa línea, pero la verdad es que la gente compra todo lo del catálogo. O a sea, todo lo que ven y lo que ah y otra cosa es que a veces a mí me preguntan bueno, ¿y qué es lo que más se vende en Ami? O sea, ¿qué es qué es lo que más se vende? Yo le digo a la persona lo que más a ti te guste. O sea, yo nosotros tenemos un empresario en la red que él mueve solo nutrición, o sea, para que venda una crema dental es difícil, ¿sí? O sea, que si yo le pregunto ¿al qué es lo que más se vende en Ami? me dice no, de omega 3. ¿Sí me entiendes? Pero si yo hay una señora que vende solo aseo, si yo le le pregunto yo lo que lo que más se vende él me dice el le Leoce. ¿sí? Depende de cada cual Lo que se va a vender Es lo que más te guste Y lo que tú tengas a mano Para entregar Eso sí que es clave O sea, uno vende eh, Nosotros en la, cuando tuvimos almacenes eh, De confección La chica, la mejor vendedora Ella vendía lo que había sí O sea, ella no era las que ponían No, es que no hay talas prendas Y por eso no hemos vendido No, ella vendía lo que había En este negocio es igual Se vende lo que uno tenga En su inventario Es supremamente clave ¿Listo? ¿Listo? Los empresas exitosas buscan a los mejores asesores. Eh, hay un excelente equipo. Los asesores en este negocio son gratis. Eso no se consigue en ningún otro en ninguna otra industria. Eh, cuando yo tenía la empresa Confección nosotros teníamos que pagar porque nos asesoraran. El equipo de apoyo aquí te va a guiar, te va a dar confianza, y te va a transmitir su experiencia. Te recomendamos que pidas asesoría cuando estés trabajando realmente. Si no estás trabajando, pues es difícil darte asesoría porque no, no se saben qué qué, ¿sí ¿me entiendes? Pero cuando tú estás colocando la acción, pide constantemente asesoría. Cada 15 días, si tienes a la persona cerca, utiliza, el, eh, si la tienes lejos, pues utiliza el email, utiliza el teléfono. Pero busca la forma de pedir asesoría colocando la acción. Y el liderazgo desarrollado en esta industria no lo consigues en ningún otro lado. Eso sí que es cierto. Mira, uno difícilmente consigue personas que desarrollen tanto liderazgo como este negocio en otra industria. Y se los digo por experiencia propia porque a nivel tanto como lo siguiente, les voy a contar, voy a contar lo siguiente. Yo le conté el negocio a una, una persona que era el motivador en Bogotá. Es motivador, ¿sí? Cobra por motivar y cobra platica. Le conté este negocio, le gustó, le gustó. Le gustó el negocio Y lo llamo y yo le digo Oye, eh, me acuerdo el nombre Ismael Creo que es, sí Ismael eh, Ismael, resulta que el próximo Dentro de 15 días va a haber un seminario empresarial ¿Sí? Allí vas a poder ver tú Cómo obtener resultados de este negocio ¿Sí? como Primero es un motivador Y habla de éxito Y habla de ¿De qué? De liderazgo, de todo ese tipo de cosas Pero cuando yo fui y le conté el negocio La verdad no lo vi tan bien económicamente O sea, que lo que habla no es tan cierto. Y le digo yo, oye, eh, te invito a ese seminario. Dijo, ah, listo. ¿Cuándo es? El domingo a tal hora. digo perfecto, yo estoy allí. Y le dije, ah, bueno, entonces yo te reservo la boleta. digo ah, bueno, perfecto. ¿Y tiene algún costo? Le dije, sí, claro, cuesta 20 mil pesos. digo 20 mil pesos, ¿pero hay que pagar por eso? ¿Sí? No, yo no voy al seminario. Yo quedé sorprendido. Porque yo dije, si él es una persona que cobra por ese servicio y va a aprender de una nueva industria y algo que le va a dar mucho dinero... Y no está dispuesto a pagar los 20 mil pesos. ¿Sí me entiendes? ¿Por qué? Porque ese esa persona hablaba, pero no tenía la experiencia de lo que él hablaba. Y en este negocio, tú cuando te asesoras de los líderes que están haciendo esto, ya tienen experiencia. Una persona que es platino en este negocio, una persona que es plata en este negocio, tuvo que cubrir, saber cómo sortear dificultades y tuvo que saber cómo generar un volumen a través de un grupo que le permite tener un negocio propio. Y te lo quiere enseñar, pero tú tienes que querer aprender. Es lo único que te recomendamos. Invierten para recibir y reinvierten para crecer. Busca recursos tanto económicos y aprovecha todo lo que te rodea. En cualquier negocio en cualquier industria se necesita colocar esfuerzo y se necesita colocar dinero. La ventaja que tiene este negocio es que es muy poco lo que hay que colocar dinero. De esfuerzo y de dinero y de tiempo sí Pero hay que colocarlo Hay que ser consistente Esa es la clave Hay que ser consistente Por eso Hay que buscar recursos Quien busca los recursos los encuentra Lo que pasa es que a veces nos derrotamos Ustedes, Los que son nuevos les va a suceder lo siguiente Le cuentan una persona y la persona dice No, yo no tengo dinero Para nada No tengo dinero para arrancar Pero sí quiero montar un negocio propio Listo, no montes el de Amway Monta otro ¿Cuál quieres montar? Tal otro ¿Vas a necesitar dinero para ese? Claro Entonces ¿Por qué no este? Es un poquito eso Hay que buscar la forma de, de, de Y aprovechar lo que nos rodea A veces no somos conscientes De que tenemos Muchas cosas en nuestro alrededor Que nos van a ayudar Amigos eh, Familiares eh, No sé Si lo buscas lo encuentras Primero se da Y luego se recibe Y esto es en todo En todo Mi papá alguna vez fue a pedir un préstamo bancario Y el gerente le dijo Pues primero hay que consignar una platica Dejarla que un tiempito y ahí sí le prestamos Casi todo es eso Primero se da y luego se recibe Eso decía también Kit Pambele ¿no? Primero se da y luego se recibe O Mohammed Ali Léete El hombre más rico de Babilonia Es el libro, mire, yo he visto cambiar Personas que inclusive no están en el negocio He visto cambiar la vida financiera De muchas personas con ese libro Un cuentico Para los que tenemos adolescentes es espectacular, para ampliarle su visión de cómo manejar el dinero. ¿Sí? Y por último, el dinero está, lo que hay, que hacer es buscarlo? ¿Quién está de acuerdo con eso? ¿El dinero está? Claro, claro. Impresionante. En el mundo hay mucho dinero, lo que pasa es que no sabemos cómo atraerlo, cómo buscarlo. ¿Listo? Y por último, tenemos, tienen las empresas exitosas, ¿tienen un presupuesto? Una buena contabilidad y controlan bien el dinero. Listo Guillermo Y esta partecita Mira en este este negocio Hoy veníamos eh, Con una eh, me, me acompañó Una persona de, de Río Hacha Y él decía Él fue gerente De un banco Y él decía mire muchas empresas Se equilibran Porque no manejan Bien el dinero o sea, Uno sabe Que necesita Para todo dinero Pero si uno No lo maneja bien Sea este negocio O cualquier otro No le va a funcionar Porque quien maneja Bien el dinero Atrae el dinero Quien lo maneja mal, se le va, o sea, no no no hay forma. Arma tu presupuesto, es el presupuesto de tu empresa. cuando, cuando Yo me acuerdo cuando Hugo y Pile estaban en la carrera de, de Esmeralda, eran súper estrictos con esta partecita del dinero, pero súper estrictos. O sea, el dinero no se tocaba del negocio, no se tocaba, tocaba como tal. Eh, yo recomendaba mucho lo de, de tener un capital semilla, Puede ser no sé 500 mil pesos un millón no sé lo que lo que hablalo con tu equipo de apoyo un dinero que te permita que sea ese dinero se, ¿se que sí. se mantenga y se reinvierta esa parte es clave esa parte en este negocio o en cualquiera yo conozco unos empresarios grandísimos en bogotá que manejan textiles sí y ellos En, eh, han hecho son súper estrictos en eso y uno ve también las, las diferentes comunidades que, le, le, que, que aprenden a manejar eso, son muy estrictos en esto. Porque ahí está el alma del negocio. Si uno invierte una platica en el negocio, imaginemos que le prestan una tarjeta de crédito o le prestan un cheque postechado que la, lo recibe la corporación o te consigues una plata prestada, si no la manejas bien, pues vas a acabar con el negocio. Te comes el capital y te comes la utilidad. Entonces, fíjense que la empresa nuestra... <coughs> ¿Cuál es son los gastos fijos de la empresa nuestra? Nuestro, nuestros gastos. ¿Sí? Esos son. Entonces, si yo armo un presupuesto, para los que no sepan cómo hacerlo, se pueden asesorar con el, un libro al respecto, con las personas que les que manejan bien el dinero y ellos te van a dar una guía buena al respecto, ¿sí? Y empiezas a controlarlo. Es, es tedioso. O sea, yo no les voy a decir, a mí me tocó hacerlo. No solamente a nivel personal, sino a nivel de la empresa. Porque eh, ahí es donde está el alma. Con ese presupuesto... Se hace un buen seguimiento O sea, se hace seguimiento Para ver si me está funcionando o no Y empiezo a reinvertir A utilizar sobrecitos O alguna estrategia que me permita Que ese dinero yo lo voy guardando Vendo una crema dental Me dejo cuatro mil pesos ¿Qué hago con esos 4000 O me gasto una partecita eh, Reinvierto la otra, no sé Pero hay que manejar bien el dinero Porque ahí está De verdad que ahí está El alma de nuestro negocio para que siga Creciendo y funcionando y que podamos tener Acordémonos que estamos trabajando es para tener Libertad, más que un negocio Es para tener libertad, y la libertad se logra Teniendo unos recursos económicos ¿De acuerdo? Entonces esta parte Es supremamente clave ¿Listo? Eh, aquí terminamos la primera partecita Así que los dejamos para que tengan unos Excelentes reconocimientos Gracias